Pueden leer en nuestra w w w r a d i o c a r m e s c o m la información a partir del anuncio que hizo el Gobierno Nacional de que el Banco Nacional anuncia el cierre de 60 sucursales en todo el país. Vamos a hablar con Shirley Bustos, que es la secretaria adjunta de la Asociación Bancaria Local. Shirley, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Juan Pablo. Buenos días. Bueno, te pregunto primero, ¿qué saben en concreto de este anuncio? En realidad. Como nos tiene acostumbrado el nuevo directorio del Banco Nacional, las comunicaciones son de esta manera, a través de la red social X, sin previo aviso ni, ni, ni muchas más especificaciones que lo que dicen en esa cantidad de caracteres. La realidad es que cuando habla del de cierre de 60 sucursales, habla de que、eh, cuando asume el gobierno Javier m i l e i el banco contaba con 769 sucursales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Me refiero a sucursales, eh, eh, zonales, eh,、uh -huh. centros pymes y、eh, anexos operativos. Bien. Hoy en día hay 709. ¿Por qué? Porque、eh, han fusionado o reestructurado o、eh, absorbido algunas sucursales o zonales a otras. Entonces, por eso se habla de. Un ahorro y un cierre de 60 sucursales. Pero bueno, ellos tienen este discurso de la motosierra que es el que、eh, vende entre cierto sector de la población todavía, ¿no? Sí. Pero sí, este,、ah, eh, con, eh, en eh, concreto. Ponen、sí. esto en términos de un ahorro, efectivamente, y, y lo miden en plata, exclusivamente. De, de y lo decir, miden、ah, en plata. Nos ahorramos 140 millones. Dice, cerramos esta sucursal s e y nos ahorramos 140 millones. Esa es la, la mirada. Sí, lo cual es raro, ¿no? Porque las. Ganancias que tiene el sector financiero.、Eh, sea, además de ser millonario, para cualquiera de nosotros es medio inmensurable ponerlo. Entonces, un ahorro de 140、eh, millones, ¿no? o sea, es insignificante、uh -huh. ...para... para una entidad como Banco Nación, digo, ¿no?、Eh, y, y desde este lugar también te digo que lo venden como el, el cierre de 60 sucursales a futuro. Cuando en realidad es lo que han hecho hasta ahora de fusionar, o por ejemplo, el ejemplo claro que tenemos nosotros acá, que nuestra gerencia zonal pasó a depender de San Luis o el centro Pymes,、eh, que está dentro de la, de la, del edificio de la, de la sucursal y de la gerencia zonal, tiene un una reestructuración en donde las personas. Pasan a ser una especie de fuerza de venta los compañeros, los trabajadores, y en vez de acercarse las pymes al e banco, los compañeros se acercan a las empresas.、Claro. Entonces, de, desde ese lugar、eh, es que se aborda la noticia. Ellos en su comunicado lo venden de esta manera. A ciencia cierta, nosotros hoy no tenemos información alguna de que se vaya a llevar adelante、eh, cierre de ninguna sucursal acá en nuestra provincia. De todas maneras. Por supuesto que estamos en alerta, porque desde que, desde que asumió este gobierno, desde antes que asumiera, p u e sabemos s que es、eh, la, la joya, de la abuela para ellos, entonces desde antes de asumir, ya comentaban qué es lo que pretendían hacer con nuestro banco,、eh, desde que asumieron aún más y desde octubre del año pasado, que pasó lo que pasó, donde intentaron cerrar nueve sucursales y cerrar la gerencia zonal, nosotros estamos en permanente、eh, situación de, de, de alerta. Y como vos decís,、eh, la información no está, pero ¿es posible imaginar、eh, si alguna de esas 60 sucursales involucraría lugares de la Pampa? A ver, a, como te digo, a ciencia cierta no tenemos nada, y, y te repito, cuando vos、eh, entras después al cuerpo de la noticia, habla de 60 cierres que ya se hicieron o reestructurados.、Sí, y es reconfuso y ambiguo el comunicado oficial, sí, es así. Sí, sí. Pero vos, después, cuando empezás a indagar, es esto que te digo. Por ejemplo, acá, el centro PYME. Bueno, en un momento llegó el comunicado de que lo cerraban. La realidad es que los c o m p a ñ e r o s están trabajando, el centro PYME funciona dentro de lo que es、eh, la sucursal. Y lo, lo que cambia es que ellos, en vez de estar sentados en las 7 horas 30 en el escritorio, que lo, les cambia la regla del juego en cuanto a lo que ellos tienen que hacer en esas 7 horas 30. Salen y van ellos a buscar las empresas y, los, y la otra. Eh, mitad del personal trabaja en análisis de crédito para gerencia zonal. Digo, ellos、uh -huh. se anotan eh, eh, estos porotos o lo anuncian como lo, los 60,、eh, 60 sucursales que van a cerrar, pero hablan de lo que ya vienen haciendo hasta el momento: sí. que sí. son estas fusiones. Que la realidad es que, bueno,、eh, entre esas 60 deben contar el cierre, por supuesto, de nuestra gerencia zonal. Que terminan siendo una fusión porque los compañeros están, el edificio sigue estando, entonces ahí no, no hay ningún tipo de ahorro. Bien, Shirley, y, y más allá de esta cuestión puntual,、eh, ¿cómo describirías hoy la situación de los trabajadores y trabajadoras del, del banco? Eh, eh, en, en términos de paritarias, te digo, nosotros, te digo de, de, y de otras cuestiones laborales. Y nosotros,、eh, lo que está, lo que, bueno, en paritarias, todo, todos saben que. Eh, tenemos un, un, un sindicato muy fuerte、eh, con una, un nivel de, de negociación a la hora de sentarse a las mesas paritarias que、eh, nos permite seguir acompañando, si se quiere, la inflación, pero cada vez es, es más complicado, por supuesto, porque nos están poniendo un techo, ¿no?、eh, nos n o están poniendo un cepo a la paritaria, si se quiere. Después, nosotros no hemos,、eh, con todos estos cierres, no se han sufrido. Despidos de compañeros y compañeras, sí、si、lo que hay eh, son eh, acuerdos mutuos, mal llamados a veces retiros voluntarios, en donde eso hace que se reduzca el personal y, por supuesto,、eh, no, no está ingresando personal nuevo. Entonces, las tareas que realizaban esos compañeros que se retiran quedan.、Eh, Para, para los compañeros que están, y bueno, se genera así una, una sobrecarga, seguramente, de tareas para los compañeros y las compañeras que están. Bien.、Eh, ¿Cuál te parece que es la salida a esto? Que, bueno, por un lado, este gobierno que, que tiende a convertir el Banco Nación en sociedad anónima va, va hacia eso,、eh, el panorama económico en general. Y, y te lo pregunto, sabiendo además que estás、eh, ahora militando activamente en la política partidaria, ¿cuál es la salida a esta realidad que se ve de, de un gobierno nacional que va por todo? Nosotros, como, como, como sindicato,、eh, desde, el, desde el sindicato con, encabezado por nuestro secretario general, Sergio Palazzo, a nivel nacional, Siempre hemos、eh, llevado adelante las medidas que sean necesarias para poder evitar cualquier tipo de detrimento、eh, para los compañeros y las compañeras, pero sobre todo para la sociedad, porque entendemos que esto no es una mirada egoísta de los X cantidad de empleados que tenga el Banco Nación, sino que es una cuestión、eh, de patrimonio nacional y que el Banco Nación es quien regula el mercado financiero, es quien ...pone La regla del juego y también que les pone un freno a las entidades privadas. Hoy por hoy, la situación que tenemos nosotros es que vamos frenando el avance a través de la justicia. Hoy la vía es la justicia、uh -huh. para nosotros en este sentido, porque,、eh, por ejemplo, ahora ganamos 120 días más con la cautelar que se extiende para evitar la... los intentos privatizadores y la conversión en sociedad anónima, que ellos también lo ponen en el comunicado. Sí. Pero no hacen alusión a la cautelar que está vigente. Bien. Entonces, bueno, a veces、eh, lo que sucede es esto: que con, con los medios y con la forma de comunicar que tiene el gobierno, eh, también, eh, bueno, llega la información a los distintos sectores de la sociedad de una manera que después es、eh, bastante. Nada, tenés que salir a explicar realmente cómo son las cosas, porque por supuesto se genera una alarma muy grande. En algunos sectores se genera alegría, ¿no? No lo vamos a negar, porque vos entras a los comentarios y a veces. s che, esto no es bueno para nadie. No sé qué festejan, pero por supuesto que también en nuestro sector genera una alarma entre los compañeros y las compañías, porque de repente lees que el banco, por su canal oficial de comunicación, saca que va a cerrar 60 sucursales. Y todos están mirando como cuando nos toca, ¿viste?、Uh -huh. Entonces,、eh, es ahora el momento de poder、eh, explicarle a los compañeros cómo es la noticia, de dónde viene, cómo viene, cómo está、eh, emitida esa información, etc.、Eh, De llevarles también、eh, un poco de, de, de tranquilidad, si se quieren. o s o t r o s a partir de mañana,、eh, comienza el Congreso Ordinario a nivel nacional,、eh, donde va a estar, por supuesto, Sergio Palazzo encabezando y con representantes de todo el país. De acá había Raúl, el secretario general, r a ú l i b a ñ e z y bueno, ahí tendremos mayor información también. Así que cualquier novedad que podamos ir transmitiéndole para que ustedes vayan replicando,、eh, los, vamos, los vamos a mantener al tanto. Ahí también van a, van a indicar cuestiones、eh, del accionar de aquí en adelante en base a toda esta comunicación que ha llevado adelante el directorio del banco. Bien, Shirley. Agradecemos el contacto, más vale. Y si queda algo por agregar,、eh, te, te escuchamos y no seguiremos el tema más adelante. Bueno, no,、eh, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar、eh, al pie del cañón y replicando por,、eh, toda la información y, y las acciones que llevamos nosotros adelante, porque, como te digo, a veces es. Difícil por ahí llegar y explicar todo esto cuando solo se lee el título o se envían mensajes tan、eh, poco, poco serios y poco claros por parte de, de, de la gente que maneja prensa de, de nuestra institución, ¿no? de, de Banco Nación. Así que es, te agradezco por, por el llamado y por dejarnos por ahí aclarar. Y bueno, cualquier novedad ya te digo que vayamos teniendo en el Congreso en estos días, que es de hoy hasta el día viernes, de mañana, perdón, hasta el día viernes. Estamos en contacto. Gracias de vuelta, Shirley. Gracias, chicos. Shirley、Chau. Bustos es la secretaria j u n t a de la Asociación Bancaria que está plantada frente a este proceso en el que el Gobierno Nacional intenta convertir al Banco Nacional en una sociedad anónima. Ya no pudo privatizarlo porque el Congreso en ese caso no accedió a las pretensiones del Gobierno Libertario. En las últimas horas, la verdad es que se presentó en general como que era el anuncio del cierre de sucursales. Y, y más que eso, es una jactancia que hace el propio Banco Nación de que ya cerró 60 sucursales y explica qué es lo que se ahorra, cómo, cómo es, es, la situación de la institución es mucho mejor, siempre según la mirada libertaria del asunto, por supuesto. Ahí nos aclaraba Shirley Bustos esta, esta diferencia entre lo que se dio en general como un anticipo de un, una motosierra que iba a continuar, cuando en realidad se trata de un balance de lo actuado por el Banco Nación hasta ahora.